Hola pepe saludos para vos y para la audiencia del informativo farco trabajadoras y trabajadores de la agencia nacional de seguridad vial denuncian despidos y el intento de cierre del organismo por medio de un decreto presidencial la agencia nacional de seguridad vial fue creada por ley en 2008 y cumple una función esencial en la prevención y control de la seguridad vial el organismo no depende del presupuesto nacional no genera gastos para el estado ya que se financia con el 1% de los seguros de autos así Así lo contó a Radio Futura, Evangelina Galeani, trabajadora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Que somos un ente autárquico. Tenemos un presupuesto propio y ese presupuesto está solventado por todos los ciudadanos a través de las pólizas de seguro. No, no somos un gasto para el, el Estado Nacional. No nos pueden incluir en el mismo decreto o en estas postestades delegada porque no necesitamos un recorte. Somos 700 empleados y nos hemos quedado sin trabajo y no sabemos qué va a pasar de nosotros. Una incertidumbre, un dolor total. Galeani dijo además que el decreto disuelve el organismo nacional y la función de prevención y control pasaría a manos de la Gendarmería Nacional. Se dispuso que se disuelva todo el organismo y la función de control y prevención pase en manos de Gendarmería Nacional Argentina, una fuerza armada instruida para controlar las fronteras, no la seguridad vial no tienen ni los recursos materiales ni los recursos personales como tiene la agencia, ¿sí? la agencia hoy tiene por supuesto además de estas bases cuenta con motos, con móviles con radares, con cinemómetros, con alcoholímetros, con sistema que registran todas estas estadísticas tiene un observatorio nacional donde nuclea todos estos datos, todas estas informaciones para poder ir mejorando estos proyectos estas planificaciones que tienen que ver ni más ni menos con salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. Por último la trabajadora detalló las tareas a cargo de la Agencia Nacional, un ente clave para la prevención vial. Tiene la función de prevención, control, fiscalización, capacitación en materia de tránsito con la misión y el fin de reducir la tasa de sinestralidad. que significa? Que desde el 2008 hasta esta parte, hasta la actualidad, eh, se ha reducido significativamente las muertes fatales en todo el territorio nacional. Por eso es tan importante eh, la función que cumplen cada uno de los trabajadores en todo el territorio nacional. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el Informativo Farco.